La verdad es que sol eh, este, aceptamos aceptamos que el estado de poesía eh, munte y se transforme también, no sé si en un bicho acuático, pero en el estado teatral ese del que hablas que te está que te está atravesando, lo que decía Cristina le serviría a cualquier persona que haya escuchado con atención para darse cuenta de a, a qué te puede llegar dedicarte a los a las artes expresivas a la teatral sobre todo que es el mayor campo de ella pero uh -huh. este contanos mejor en primera persona qué es lo que está pasando contigo y porque vos sos parte de una obra desde cuándo existe la mujer puerca y cómo fue trabajar las voluntades necesarias para para que eso se realice y para que vos te subas a un escenario Uy, qué pregunta larga. Es una, es una pregunta de, de un proceso de, de muchos años. Eh, la Puerca, no, son mis últimos tres años. Eh, la Puerca, iniciamos ese laburo en el 2018, a ensayar, a leer esa obra, y, y en el 2019 nos presentamos a la fiesta provincial del teatro, fuimos seleccionadas, ...como obra representante de, de la provincia... ...y por eso estos días estamos presentando la calle... ...tuvimos las tres funciones que nos tocaban en el festival... ...así que ahora me voy a dedicar a, a disfrutar y ver teatro... ...hasta el sábado, a ver otras cosas... Eh, ...nos trajo hasta acá, nos dio este regalo de, de, de compartir... Con, ...con elencos de las 24 provincias restantes del país... ...que nos hemos reunido eh, en esta ciudad durante siete días... A, ...a mostrar lo que hemos hecho, a compartir... A hablar de teatro a, a, a pensar esto me quedo con la última línea de porque remite mucho a lo que la mujer puerca es a la obra la última línea del texto de Cristina que dice ¿no? actuar como si actuar fuera un acto de venganza es fuerte es, es, es crudo pero pero tiene que ver con lo que yo considero que, que, que el teatro tiene que ser no sé si venganza en términos de de decir algo que alguien que alguien cayó que alguien desoyó, que alguien puso en silencio y el teatro nos habilita un, un altavoz para decirlo. Esa es la venganza del teatro. Que se haga oír algo que quizás no hubiésemos escuchado en otro lugar, ¿no? O ver, oír o ver, o sentir, o oler o tocar. Ahora ya estamos más habilitados para todo eso también. <ríe> de vuelta, por suerte. Fluir, Bien. tal cual. Sí, todos los sentidos, ¿no? Pero ese creo que es el mayor acto de venganza del de teatro. Eh poner poner ahí en escena eh, la, la vida y la puerta tiene ese ese por sobre todas las cosas tiene ese gran objetivo más allá de los objetivos estéticos del teatro no del arte como belleza tiene esa belleza que es la de la de la denuncia quizás desde desde, desde el arte pero la denuncia el, el decir el poner en al público, compartir con el público la realidad de muchas de muchas mujeres cuercas, que somos todas y que y que bueno, dicho, por suerte cuenta contamos con el dispositivo del teatro para poder ponerlas ahí, visibilizarlas, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Te, te esperabas o se esperaban eh, sol eh, que, que ocurriría la Fiesta Nacional este año? ¿Tenías ah, alguna información? ¿Tenías cierta certeza de que se estaba laburando? Sí, sí, la fiesta nacional se viene organizando desde fines del año pasado. Es como que eso nunca... La, la, la, la esperanza nunca nunca se agotó de que sucediera. Hubo muchas idas y vueltas por esto de las aperturas y cierres, aperturas y cierres, también respecto del lugar, pero ya para principios de este año ya había más certezas y después con cuando los protocolos y demás se fueron haciendo más más estables, fue que se desató la organización en, a último momento de todo lo que restaba, ¿no? Pero las voluntades ya estaban escritas desde desde fines del año pasado, por lo menos, sí. De hecho, muchas provincias, por ejemplo, hicieron sus fiestas provinciales del 2020 en formato online para poder estar en la fiesta nacional. Eh, no, no fue el caso de La Pampa, La Pampa no tuvo su fiesta provincial del 2020. Claro. Pero bueno... Claro, eh, acá, acá se suspendió por todo. Acá sí, no estuvo, pero bueno, por eso nos, nos tocó a nosotros, por suerte. Si no, si nos hubiesen puenteado, me muero, me quedo sin fiesta nacional. <risa> bueno, te ibas a poder hacer eh, presente como público, a disfrutar de todo claro, lo que tenés por delante obviamente. Ahora, lo que me queda ahora, por suerte, sí. Sol, yes, este ¿cuántas veces la pusieron a la mujer puerca, te acordás? Hicimos dos, eh, hasta ahora sí. No, no, digo, oh, digo desde que arrancaron la a, a laburar. Ah, ¿verdad? desde que arrancamos a laburar. Y el otro día contábamos, <ríe> yo quería hacer la cuenta y me decían, pero para vos, ¿para qué pensaban las funciones? Y para mí importante, che. No sé, creo que son 25 o 26 funciones que llevamos echamos quizás más, ¿No? entre entre esas estamos, entre las 25 y las 30. No, esto esto sí. le puede servir a alguna persona que no sabe, que no conoce la, la, la, al, al, a la mujer puerca que no conoce a la actriz, a María Sol Riscosa, o que no conoce del todo el ambiente y tiene que decidir, che, viste, esta obra, no, la empezaron a hacer ayer, este tiene claro. tiene otro sabor, viste, si se me permite. Pero este definitivamente también tiene que ver con lo que estabas diciendo, el hecho de haber hecho ese ejercicio del que escuchábamos hablar a, a, a Cristina al principio de... De el ejercicio de actuar no y, sí. y de que te atraviese toda esa energía que se pone en movimiento cuando cuando se abre el telón y que tiene que ver con lo que estuviste preparando con lo que estuviste laburando con tus compañeras en este caso eh, con ¿qué, las cuatro puercas ¿qué, qué dirías de las de las puercas que te acompañan <risa> las puercas somos cuatro estar a Leti Hernando en la dirección Eh, Lidia Spine eh, hace la codirección, trabajando más sobre el movimiento, ella viene de la danza y Barba, Mar, Bárbara Maldonado hace la asistencia general y la iluminación y además en esta fiesta provincial, eh, nacional digo provincial porque claro, en fiesta, esta fiesta nacional tenemos así el orgullo de que sea una de las técnicas de las únicas técnicas mujeres de, ahí operando en todas las fiestas, así que recontenta de, de que nuestra Barbie esté ahí en, en ...se sube una escalera que no la podés creer... ...una escalera con ruedas a montar luces... y ...es un, un axolotl... ...parece un axolotl... <risa> <risa> ...es hermosa... Es la, la, ...esas somos las cuatro puertas... ...estuvimos el sábado con dos funciones... ...ahí abriendo... ...porque bueno, tocaba anfitrionar... ...y hoy hicimos una función... ...en Toai a la mañana... ...con público adolescente... Eh, ...de colegios secundarios... ...estuvo buenísima la función, fue diferente... Nunca habíamos tenido público tan joven, creo, al menos no así en, en, en conglomerado, sí, alguno o alguna que ha venido en forma así más aislada, pero hoy era todo público adolescente y estuvo Che, la verdad es que debe haber sido una cosa, eh, ¿cómo la describirías? ¿Rara o, o, o fenomenal? No, excitante, ¿no? Súper excitante, es un desafío constante, es como la adrenalina, es adrenalínica. Qué bueno. Podría ser la la definición. Qué bueno porque bueno, ese esas personas de, esa, de, de esas de esa edad, sol, si se me permite, tienen este vaya que apetitos y qué voracidades y qué velocidad, ¿no? Por ahí digo uh -huh. porque, ¿viste? Yo me pienso como un público más viejito, si se quiere, se me puede escapar algo, aunque no creo, el teatro al teatro no se le puede escapar fácilmente sobre todo si está bien rodado, si trae más de 20 vueltas, como la obra que la tiene como protagonista María Sol Riscosa, La Mujer Puerca. Bueno, Paola dice, son nuestras pollas, ¿eh? como son son ah, sí. nuestras representantes provinciales en esta fiesta nacional del teatro, del que te pediría, Sol, que vos me hagas una reflexión, si te parece, eh, sobre... El, lo importante o lo interesante que puede volverse para alguien que no necesariamente va siempre a ver teatro, este aprovechar esta fiesta. ¿Qué qué le dirías para interesarle? Bueno, voy a voy a recurrir a una frase que vengo repitiendo esto que que que dio con una, un una, algo que encontré, no sé dónde ni dónde ya no me acuerdo dónde lo leí, pero me impactó, no sé si lo compartí con ustedes porque soy de repetir las cosas, pero si no lo voy a repetir, eh, porque era muy muy definitivo respecto al arte, a la poesía también, y, y al teatro. Eh, un texto que decía que, que el teatro o, o el arte tiene la capacidad, o tiene que tener la capacidad de aliviar a los incómodos y perturbar a los cómodos. Y yo creo que es eso, ese es el valor del teatro. Eso es lo que genera, transformarte, aliviarte si estabas incómodo o, hacer, o, o, o llevarte a las preguntas si estabas muy cómodo muy cómoda donde estabas. Eh, y además es una experiencia absolutamente personal, eh, porque nadie puede entrar en, en tu corazón ni en tu cabeza cuando estás mirando una obra de teatro y vas, escuchas ves. Se suceden suceden cosas dentro de vos y te vas a tu casa, nadie ¿no? No, no no estás expuesto, no estás expuesta, podés eh, te da esa libertad, ¿no? De, de sentir, de transformarte y de irte a tu casa <ríe> a llorar o a reír o a bañarte o a lo que necesites hacer. Eh, a mí eso a mí eso como espectadora del teatro me y y como y como intérprete también me pasa lo mismo. Eh, y y como... te sirve me sirve, me sirve sentir que cada vez que voy a hacer la obra me van a pasar cosas diferentes y me voy a hacer preguntas diferentes cuando salga. Y, y eso, la transformación permite eso. Claro. Eh, Tal y cual. Tengo, tenía un texto para compartirles hoy, que no, no, no pensaba hablar de la puerca, que tiene que ver con eso, con la transformación. con Si quieres te lo comparto y... Sí. Cómo estamos, jefe? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Tengo no. debo un montón, ya, pero no importa, estamos bien. No, si quieres lo cerramos, mira. No, no, Les no, dejo no. Es la recomendación. No, porque, porque si, si lo habías idea, pensado, ¿verdad? vos me llevaste, vos me llevaste a hablar de la puerta. Tal cual, bueno, al oh, bueno, pero si lo tenías preparado, disparemos ahora. Nina Ferrari en Mariposas Negras, Nina Ferrari es directora, actriz, escritora, poeta, y la traigo por eso, porque está ligada al mundo del teatro y en su libro Mariposas Negras escribe este pequeño monólogo. Es un texto, un fragmento, pero es, es un monólogo. Se llama La Otra. Y dice... Es cierto, todo esto no es más que la catarsis neurótica de un aspirante de las letras. Un diario íntimo edulcorado, una autobiografía con los nombres cambiados, una prosa imperfecta y plebeya que busca sanar, pero siempre también vengar. Debido al grado de exposición para resguardar la intimidad y evitar herir la susceptibilidad de los involucrados, la gente de la editorial me sugirió que escriba con un seudónimo. Debo confesar que la idea me tentó. El recreo de ser yo. Un alter ego que me otorgue el permiso de poder contar toda la verdad, una auténtica máscara literaria donde desde donde catillar. Pero, ¿y si crece ¿Y si crece y la ficción la vuelve más verdadera que la realidad? ¿Y si la tan osada se divierte diciendo y haciendo lo que no me atrevo? ¿Y si llego a casa un día y la encuentro montada a carcajadas de un toro mecánico que cambió en la feria de las flores por los textos que tan cuidadosamente guardo por si acaso? ¿Y si se tiñe el pelo, se colga de una tela, compra un megáfono y sale a contar por el barrio mis secretos más profundos? y si desde una avioneta lanza papelitos con mis escritos de los 15 o los 18 para poder después mofarse de mi inexperiencia brindando con ron y tequila con todos mis ex y si me deja desnuda frente a la platea de caníbales famélicos y desviadados de la crítica y si toma mi cuerpo y lo vuelve una torpe marioneta violenta de espasmo sin sentido y si recorre el mundo con su espectáculo volviéndose millonaria en mi pesar y si se ríe de mí de mis debilidades, de mis efectos y si me convierte en una en mi figura vudú y se entretiene metiéndose agujas en las llagas que más me duele y si la veo ostentarse de mis recetas, de mis bondades de mis sacrificios y si ella organiza una cita con el hombre que amo prende las velas, elige el vino, cocina gourmet aprende a tocar el piano, a bailar tango lo seduce y ella le gusta más que yo y si se proclama soberana de mis decisiones Y si la tan embustera toma mi cara, mi gesto, se acuesta en mi cama y canta mi canción. Y si los otros me conocen, me desconocen, mis llaves no abren o las palabras se me, re se me revelan porque espantada e inmóvil descubro que me he vuelto invisible, mientras ella se ha vuelto gigante, inmensa, poderosa y más cercana, más verdadera que la realidad. Y si... Nina Ferrari, Mariposas Negras. Y sí, y sí, sí, sí. Y, y ahí completamos cada UNE. Sol, muchísimas gracias y volvemos volvemos el lunes que viene o cuando toque, Mira porque ya estamos preparados para cualquier cosa. Eh, te queremos y, bueno, descansá y, y aprovechá todos los platillos que trajo la Fiesta Nacional del Teatro. Hasta la próxima, Sol. Hasta la próxima, Juan, y a todos les Nos vemos. Ahí estaba el, teatro, el, el, el estado de teatro hoy, pero que también traía un pedacito del estado de poesía de todas las semanas de María Sol Riscosa.